La primera reunión transitó por varios niveles.、Eh, ¿no? El primero, de carácter informativo, por parte de la intendenta, estuvo con el secretario de gobierno y otro funcionario. Y bueno, estuvimos con los gremios, obviamente. Y fue informativa.、Uh -huh. Informó que, bueno, Testa de deja una deuda de mil millones de pesos. Que hay. Al ingreso, cuando asume Festa en 2015, había 4.973 empleados municipales, que hoy deja 6.400 empleados n o municipales. No es que no hagan falta,、uh -huh. el tema es cómo los ingresó y de qué forma los ingresa. n o Porque para un municipio tan grande hacen falta muchos empleados, o de acuerdo a la calidad del servicio y la prestación que hace el municipio. o c l a r Eh, eso es lo que está en cuestión, ¿no? Y este c l e a ñ o s de estos últimos meses, ocho meses, ingresó muchísima gente. Ingresó, eh, inclusive, seis、eh, meses antes de entregar el gobierno, cosa que el, la ley de responsabilidad fiscal le impediría, ¿no?、Uh -huh. eh, la ley habla acerca de que no, no puede ampliar la planta de trabajadores municipales, como tampoco puede afectar、eh, el presupuesto.、Uh -huh. Y es ahí donde se agarró él para no darnos el aumento. Y bueno, esperamos, y nosotros fuimos con mucha s expectativa, s claro que sí. Y esperaron los compañeros en la plaza durante cuatro, cuatro horas y media aproximadamente.、Mm. Y bueno, lo que se salió y lo que se firmó en esa reunión paritaria, que a partir del mes de diciembre se abona el 12% de aumento, que ya e s t a b a contenido en, la, en el acta del 22 de mayo de, la, de este año.、Mm -hmm. Y después、eh, abo se abonaría, no, no explica bien, pero no, no es que no explica, sino que deja abierta la posibilidad de que en vez de un 12% sea un 15% para febrero. ¿No?、Mm. Y logran conseguir esos, esa ayuda que será de carácter extraordinario de parte del Tesoro Nacional, que va la, al Tesoro Provincial y, y después s o n girados esos fondos al Distrito de Moreno. Estaría, estaría más o menos cumpliendo con lo que se acordó,、sí. pero es una posibilidad abierta. ¿no? Lo seguro es que va a s el r e 12、eh, en enero, diciembre, 12、sí. en enero. Así que, y después, otro de los temas que se abordó fue el bono de fin de año,、sí. el aguinaldo, el pago al aguinaldo, y otro de los temas que se comprometió,、eh, María, es a, a, a anticipar los sueldos. Que se pagarían entre el primero y el cinco de cada mes. Eso es un pedido que v e n i m o s hacen i d o hace bastante tiempo.、Uh -huh. Así que, bueno, eh, eh, no satisfizo de l t o d o nuestras expectativas, pero en realidad, teniendo en cuenta、eh, el estado de las arcas del municipio,、eh, la verdad que es bastante bien. Sabemos que con un municipio que expresa los mismos, las mismas ideas y expresa el mismo proyecto político, Eh, con la nación y con la provincia puede facilitar un poco las cosas, ¿no?、Mm. Así que, bueno, esperamos、eh, la ayuda、mm. eh, tanto del presidente de la nación como del gobernador de la provincia para poder resolver las cuestiones, no solo salariales, sino también de, de infraestructura, de, de insumos que están faltando en, los, en las unidades s a n i t a r i a s que están faltando en, en el hospital provincial,、mm. en las escuelas, en los comedores escolares. de La cantidad de alimentos que falta, los espacios de, discapac, de capacidad,、sí. que tampoco está la comida necesaria para los chicos con problemas.、Sí. Así que hay, hay un montón de cosas que hay que ocuparse.、Eh, el tema salarial es importante y también las condiciones de trabajo, ¿no? sí. que son pésimas, extremadamente paupérrimas. Así que hay una pérdida muy grande para desarrollar. Luis, entonces, pasando en blanco un poco más allá de un diálogo. mucho más cercano la posibilidad de tener un, una interlocutora, que eran, esto no sucedía con, con Festa, o que las pocas veces que pasó, después、eh, dio debajo unilateralmente eso que iba acordando,、eh, independientemente de esto que ya es un avance poder tener un, un canal de diálogo abierto. Lo concreto es que el aumento sería del 12% aquel acuerdo firmado en mayo, que se pagaría recién en enero, y un 12% más en enero, que podría ser un 15% que se pagaría en febrero. Exactamente, exactamente. El acta paritaria deja abierta de esa posibilidad.、Bien. Así que, y bueno, después el, lo que se conversó e l bono de fin de año,、uh -huh. se paga siempre a mediados de enero. Y después、eh, el tema del anticipo del padre de los sueldos, ¿no? Claro, que, claro. como históricamente venía siendo, antes se pagaba el, el último día de cada mes,、uh -huh. el último día de abril de cada mes, o después o el primer día de abril, y bueno, con la gestión testa. Pasó a pagarse el 10 de cada mes.、Uh -huh. Así que bueno,、eh, eso, anticipar los sueldos del primero al 5. Y bueno, queríamos manifestar también nuestro repudio, rechazo a la actitud artera que tiene y tuvo el ex intendente Walter Festa、uh -huh. respecto a que se firmó el acta paritaria en el paradero o en dos tramos y nunca dio respuestas a esa firma, ¿no? Y por otra parte, que eran el 7,5%, que no eran más, no eran, eran 7, 8 millones de, de pesos. Ahora bien, también nos desayunamos el otro día con que Walter c e s t a y dos funcionarios, la verdad que ignoramos si、eh, está incluido, entendemos que puede ser que esté incluido, pero se han liquidado los sueldos de diciembre ya,、uh -huh. con. El aumento en, en lo que significan las categorías、sí. y、eh, lo que significaba ese, esa, ese dinero, esa liquidación, significa 7 millones de pesos, casi lo que nos tendría que pagar un t r a m o del aumento de recomposición social que e s t a m o s pidiendo.、Claro. Estamos muy lejos, p、sí. o、no, muy lejos todavía del 54% que se estima. Para el fin de diciembre,、sí. el nivel de inflación que hemos tenido básicamente en, en los productos que a diario consumimos los trabajadores. ¿no? Sí. Así que estamos muy lejos y esperamos que sea reconocido el esfuerzo que venimos haciendo los trabajadores municipales y que en, en algún momento puedan ser、eh, retribuidos、eh, de la forma material que corresponde ¿no? sí. y que los trabajadores tengamos.、Eh, Muy lejos en el tiempo, a e m p e z a r a vivir como corresponde. ¿no? Sí. Luis, cortito, pues ya nos estamos yendo y, como siempre, r e c i e n d o la gentileza de estos minutos, charlando aquí con nosotros y nosotras,、eh, sobre los ingresados a última hora y que muchos son puestos jerárquicos de salarios elevadísimos c o m p a r a d o con lo de un trabajador municipal, de ese punto, de ese ítem particular. ¿Pudieron hablar en la reunión con Mariel Fernández? Sí, sí, sí. Hoy, casualmente,、eh, se reúne la mesa técnica. Que es la que ve todos estos detalles, categorías, pases a planta,、uh. todos estos, estos detalles se ven en la mesa técnica. Se van a revisar. Y, y ahora, ahora, a las 11 de la mañana, arranca la reunión.、Uh. Se van a revisar todos esos casos. De todos modos,、uh. entendemos nosotros desde acá, Debate s e de c c i o n a l Moreno,、sí. que hay un decreto firmado por el presidente que anula. Todos los、eh, nombramientos que hizo Macri en el orden, de, en el Estado Nacional, ¿no?、Uh -huh. eh, creo que también se puede reflejar en la base, en los municipios, estos con decretos que los、eh, labores, que lo haga la, el municipio, en la fin, la intendenta, para anular todos los decretos que en realidad estén en, en disidencia, si se quiere llamar así,、uh -huh. con lo que expresa el convenio colectivo de trabajo, ¿no? Y con las necesidades que tenemos t o d o s los trabajadores. Es verdad,、eh, lo, lo, las, los cargos y las categorías que se le han dado a, a gente que en e s a un año o dos años,、mm. es, la verdad que es una vergüenza.、Mm. Es una vergüenza. Sí, sí, sí ya, se a l e j a mucho a lo que p a s o por Macri y por Vidal.、Mm. Lo que hizo fue sacar en el orden l o c a r